Mi corazón, mi corazón. Te lo dije muy malito. Permanece en la escucha. Permanece la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. Me gustas radio Me gusta su cocina Me gustas tú Me gusta camelar Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Me gusta la canela Me gustas tú Me gusta el fuego Me gustas tú Radio reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.